Al Aguas del Colorado y el acueducto del río Colorado, eh, está Adriana Ler, la diputada de Cambiemos. Adriana, Pablo Cucharini la saluda. Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día, so buen día a vos, a toda la audiencia de, de ahí de Santa Rosa. Hoy estoy en hacha. Estás en hacha, bueno. Eh, sí. Adriana, eh, anoche hubo una reunión de la denominada Mesa del Agua eh, que se ha venido juntando desde hace bastante tiempo eh, y expresado la preocupación por el proyecto este que tiene el gobierno provincial de eh, utilizar agua del acuífero del Valle Argentino para bombearlo cuando se rompa el acueducto, como ahora en esta oportunidad. Sí. Sí. Mira, esta noche tuvimos la reunión de la Mesa del Agua, ¿no? realmente con, exitosa en el sentido del público, de la gente que asistió, y asistieron eh, los eh, productores de la zona donde se van a hacer las perforaciones, este, bueno, quienes acercaron los planos que había determinado Aguas del Colorado, eh, donde eh, había visitado a cada productor, sin, sin consultar, obvio, a la localidad de General Hacha, que es la que más aprovecha el agua del acuífero. Este, ni, ni tampoco la mesa del agua, donde se iban a realizar los pozos para a, este, eh, llevar el agua a Santa Rosa. Mm. Quiero aclarar que sí. nosotros no negamos el agua a Santa Rosa, pero sí queremos un plan sostenible y sustentable en la administración del agua. ¿Por qué? Ayer los productores... Eh, fueron muy coherentes en la mesa del agua, donde ellos manifestaron su preocupación por el bajado de las napas y el empobrecimiento de sus campos, claro. eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir. Eh, no, eh, desde el gobierno provincial o de la empresa eh, Aguas del Colorado no, no se reunieron con los productores Sino que directamente fueron a avisarles que le iban a hacer las perforaciones eh, No, fueron a ver los productores por separado Que les iban a realizar las perforaciones Ya con los planos donde iban a, a realizar cada, cada perforación Y bueno, con la amenaza de expropiación del lugar también y este, Aunque uno de los productores dijo que él le había ofrecido en venta eh, su unidad económica, pero este, si él realmente tiene una producción de 700 novillos, obvio que este, eh, ese campo tiene un valor adquisitivo importante. Claro. Eh, y los productores, o sea, que no es que rechazan eh, que le hagan la perforación, sino quieren saber cuánta agua y, y, y en qué momento la van a sacar. No, no, no. Los productores se niegan a entregar el agua. Ah, directamente. Los productores se niegan a, eh, a entregar el agua porque eh, vos tenés un campo donde vos vas eh, de producción ganadera, se empobrece ese campo y no te sirve para después mantener... Eh, El, el ganado que vas a tener en el lugar, claro. o tenés que dedicarte a otra, a otra actividad. Eh, Adriana, y el tema del estudio que hizo la Universidad Nacional de La Pampa, que dice que no se va a afectar eh, el acuífero, eh, ¿lo tienen en cuenta o no ustedes? El estudio de la Universidad de La Pampa se tiene en cuenta en cuanto a la cantidad de agua y a la calidad del agua, eh, pero no se hizo nunca un estudio de impacto ambiental. Mm. No tenemos un estudio de impacto ambiental. Claro, eh, eh, o sea que ¿Eh? están reclamando eso además. Se hizo un estudio sobre las napas freáticas, sobre la producción, la calidad del agua, si realmente era posible este, abastecer a Santa Rosa o no abastecer, pero no se hizo un estudio de impacto ambiental, porque realmente los campos que están sobre el acuífero Valle Argentino este, son los que al bajar las napas eh, los suelos se van a empobrecer porque no van a tener humedad. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? El, el acueducto del Carancho, de lo que no se habla, de lo que el gobierno no firmó ¿eh? para seguir adelante como garante, el gobierno pampeano, y poderle darle la posibilidad a la gente de la zona del Carancho que tenga agua en sus campos, están acarreando agua porque no tienen agua. O sea que en las napas de ellos o sea, no, no hay agua. En la zona del Carancho ah. no, hay, no hay agua, no tienen que acarrear desde la vertiente que está ubicada en el Carancho a los campos, y son más de 70 unidades económicas que están sin agua. Claro. Eh, ¿El temor es ese, entonces, que tienen ustedes? El, el, el temor es una realidad, las napas, al distraerse mucha agua, se van a bajar. ¿no? No. Y esto va a terminar siendo permanente, claro. no es que va a ser temporáneo. Adriana, desde el, desde el gobierno provincial dicen que no se va a extraer agua eh, específicamente de General Hacha, sino de la zona de Padre Wodo, eh, en, en una unidad, porque ellos dividieron el estudio de la universidad en cuatro unidades de gestión, y dicen sí. que el agua se va a extraer de la zona de Padre Wodo, ni siquiera de General Hacha. Eh... Sí, pero la cuenca es toda una sola, bajan las napa en Padre Wodo y van a bajar en General Hacha. Eh, y, ¿Y qué le qué, qué les están reclamando, entonces, concretamente desde la Mesa del Agua a partir de la reunión de ayer eh, al gobierno provincial? Bueno, nosotros queremos un estudio de impacto ambiental, mm. solicitamos un estudio de impacto amb ambiental en un proyecto que yo presenté a la Cámara, este, un, este, una realización de toda la red de cloaca para preservar el agua del acuífero, porque realmente eh, en la zona... Eh, sobre el acuífero de General Hacha, no está la red de cloacas hecha. ¿no? No. Esa, ese agua de ese acuífero corre el riesgo de estar contaminada también, sí. por el momento el estudio de la universidad, aunque dio algunos puntos de contaminación, pero no todos los pueblos que están sobre el acuífero tienen la red de cloacas. Claro. Eh, la red de cloacas comple completa. Por otro lado, solicitamos eh, en realidad que la provincia de La Pampa, Porque presenté a la Cámara, que entró en esta semana, un proyecto solicitando el plan eh, este, hídrico que tiene la provincia de La Pampa, que por lo visto y no lo tiene. Hmm. ¿Me entendés? Sí, sí. Eh, presentamos un proyecto para la, eh, hacer el acueducto del Carancho porque esa zona no tiene agua. Sí. No hubo respuesta. Se presentó un proyecto de aud auditoría para ver las falencias que tenía el acueducto del río Colorado, ¿no? que se rompe continuamente, uh -huh. es una obra que costó más de 180 millones de dólares, y realmente no hay una respuesta, y para esconder estas falencias creo que se quiere inyectar agua del acuífero y dejar enterrado el tramo que va a Pichimahuida, desde, desde, desde Padre Bodo a Pichimahuida, ¿no?, uh -huh. Sí. porque ya es obsoleto, tenía que tener una vida útil hasta el 2032, y ya um, a media, diríamos, ni siquiera la mitad de la vida útil este, está funcionando, um, Se presentó el, el, el proyecto para realizar la red de cloacas en toda la zona del acuífero, tampoco se hizo. Entonces, si no nos ponemos a trabajar, si no nos sentamos a hacer un plan hídrico serio, tanto para las aguas superficiales como para las aguas subterráneas, ¿eh? vamos a terminar todos los pampeanos quedándonos sin agua. No es una negativa de decir, no le queremos dar el agua a las achenses. Sabemos que es potestad de la provincia de La Pampa llevar el agua a Santa Rosa y después lo irán a llevar a Pico, donde la querrán llevar. Pero tiene que estar controlado, tiene que estar regulado. Porque si no estamos perjudicando a otro sector. Claro. Bajan las napas, empobrecen los campos. Sí, va a haber campos aledaños que le van a permitir hacer a lo mejor los pozos. ¿No? Eh, Porque anoche en la reunión algunos productores dijeron que ya habían tenido algunas propuestas muy ten tentadoras desde el aguas del Colorado. Eh, Como Tentador todo tentadoras. el sistema de riego. Ah, eso. La, eh, eh. ¿Lo tentador qué es? es el, el, lo tentador que habían dado era hacer un sistema de riego a ese campo que era el que se prestaba para las perforaciones. ¿No? A su vez también le habían propuesto hacer las perforaciones para el envasado de agua y la venta de agua. ¿no? A lo que no accedieron, algunos de los productores a lo que se les iba a perforar el campo no accedieron y fueron muy sinceros en decir, yo tuve esta propuesta desde el gobierno. Sí, sí. ¿Eh? Pero yo, a mí se me empobrece el campo, sí, voy a tener un sistema de riego en lugar de eh, tener... Eh, eh, producción de alfalfa, voy a tener a agarrar, voy a sembrar papa y cebolla con el sistema de riego, yo me sustento. Pero se empobrece todo el, el resto de los campesinos. Bien. El campo donde no se hacen perforaciones porque no van a tener sistema de riego, ni tampoco van a tener agua. Bien. Y cuando se hunde ese campesino que se quede sin agua porque las, las napas este, bajaron, el resto también va a estar empobrecido. Adriana, le agradecemos... Esto es un mi... sistema que tiene que ver con todo. Sí, le agradecemos estos minutos con Kermés, Adriana. Bueno, no, gracias a vos. Bien. Un abrazo. La palabra de Adriana Leer, eh, diputada de Cambiemos, que participó ayer de la reunión de la denominada Mesa del Agua. Donde...